¿Uno vocero o una vocera? ¿Dijiste? ¿Tú, tú, tú? ¿Yo? Yo, hemos visto una cosa. ¿Sabes lo esto? Poner una solución un momento un aquí. Hemos pensado porque... A ver, un momento, a ver si están los, los compañeros ahí también. En el tercer punto lo diré de tiempo nos... sí, pues no En 5 minutos terminamos. En minutos terminamos. aquí. Sí, sí, sí. no, bueno, aquí pues, poco, Mira, en, aquí se nos pregunta si hay muy poco presupuesto, no hay realmente el presupuesto es muy bajo y allí hay que tratar de conseguir una mayor financiación, que eso ya es a partir de los disponibilidades y todo esto dicho, negociaciones del agua, etc. Pero, soluciones específicas, formación de núcleos rurales en distintas áreas para organización y educación de mucha gente. Y esto se puede hacer a través de organizaciones de ayuda de la América Latina, como por ejemplo la ayuda ALBA, la que hizo la, lo mismo Cuba o no, puede cualquier otro país del grupo de América Latina, dando una ayuda para sanidad y para educación. Y luego, como he también, en una campaña, digamos la de anticorrupción, de motivación pública, de apoyo al gobierno y a todas estas medidas que el pueblo se sienta entusiasmado y motivado por esto porque el pueblo va a apoyar al gobierno que no esté de espaldas y que no esté escéptico. ¿no? Bueno, tengo unas ideas un poco así. Una de, campaña de, pública de, de objetivos Ajá. diríamos, en, entre ellos la anticorrupción y mejorar la situación social, y que se le va a dar sanidad, y que se le va a dar enseñanza, y todas estas cosas que pueden ilusionar al pueblo. Sí, pues, es estos son medios de propaganda política que hacen todos los políticos. Pues vosotros sí, pues, pues estabais en acción social, ¿no? Sí, y, bueno, ahí está muy mal sí, el pecho, pero... Sí, sí, sí, sí dame, dame lo que luego lo, lo pondré, respondré en el blog la... y, y... Pero y bueno, no las que ya son esas, ¿no? Vale, muy bien. Y el resto que que que les parece esta medida del sí, Claro, la medida muestra que bien también en base al tema de la valuación de los tenemos de Claro, es que si tienen base, Vale. Si no. Si no no, básicamente porque por ejemplo, eh, nosotros estábamos diciendo de de poner la zona que sea libre de rastreos. La zona eh, que por ahí no se puede proscribir nada eh, eh por el tema de la soja. Eh, que, que no se pueda plantar nada de, de soja transgénica y sobre todo también estamos hablando de la divulgación rural de que la, la personas ya no sólo sea su casa físicamente sino que sea todo el entorno dar... Eh, bueno, es esto por eso mismo estábamos hablando de la educación de hacerle saber de que to, todo lo que es preservar el medio ambiente es preservar su salud, es preservar todo su entorno y que, y que eso es básico y es, y es vital porque bueno, eh, todo esto todo lo, lo hemos podido ver a, a cabo un montón de, de años que todo se está cumpliendo, siempre decían del calentamiento global que era como ciencia ficción y bueno, se está cumpliendo todo, entonces dar a da entender a la gente sobre todo esto, que es básico y por el tema de los ríos, entonces sobre todo esto de que cuando se haga una infraestructura, se, se haga algo eh, y ver el impacto ecológico que va a tener en él. Eso evidentemente todo tiene que decir al algún alguien que sea experto. De, porque a veces no se pueden hacer unas agresiones a, a un entorno y de bueno, a, a lo que caiga, entonces una vez que ya hemos hecho el daño, no, no, perdona es que antes de, de, de, de hacer nada se tiene que ver el impacto que tendrá eso en el medio ambiente y evidentemente sobre todo con el tema de las plantas a, a, bueno, hay plantas que bueno, muchos eh, lo, lo, ha, lo han hecho de, de, de, de plantar en el, en, por ejemplo en Melastía se, se hizo uno porque se desbordaba el, el pantanal Se, se plantan una serie de, de bueno es que no, no te sabría decir el nombre que tienen, pero que, que hacen como remos, si tienen la forma incluso de remos y que paran eh, la, la erosión, paran la erosión, entonces eh, plantando eh, plantas de este tipo, pa, eh, bueno, a, a, no, permite que, que el suelo se sea más firme, que no se erosione todo. Entonces, claro, entonces son medidas muy muy ver, son muy son específicas, y, y también tiene que ver en la zona, pero sobre todo es eso es un estudio del impacto ecológico que tiene cada, cosa, cada, cada acción de estas. Y, y básico, educación. E, e, eso total. Bueno, nosotros hemos, hemos dicho que hacer un análisis de las educación educativa, luego de asesorarse de otras experiencias latinoamericanas, como puede ser eh, Freire en Brasil, lo, la educación cubana, que o sea, eh, también podrían pedir el asesoramiento a Cuba, a nicaragua buscandoeña el programa de, de alfabetización luego también habíamos dicho que las comunidades mmm, pobres poner en, en poner en relación a las diferentes generaciones y poner en valor la experiencia de la gente más mayor y, y que esa, esa gente pudiera explicar o pudiera enseñar a, a los más jóvenes luego eh, También hacer formación en, en agricultura, sobre todo, y en productos agrícolas, y, y pedir asesoramiento a la universidad que tiene el Movimiento Sin tierra en Brasil. Luego revertir la fuga de cerebros, ofreciéndoles ventajas, que no hemos podido analizar qué ventajas podrían ser, ¿no?, pero ofrecerles mm, ventajas, yo eh, ¿qué, qué sé, incluso qué fácil, de prestigio social, o mogolle, tanto. muchas cosas, Entonces, teniendo en cuenta que no, hay, que no hay mucho presupuesto, ¿no? Luego, eh, talleres de voluntarios en educación, sobre todo, habíamos pensado que una idea buena sería que el gobierno de, de, de Fernando Lugo podía pedir a los países del norte que eh, hiciera becas pagadas desde aquí para que los, eh, los, los estudiantes en últimos cursos de lo que sea, de ingenierías o lo que sea, pudieran ir allí a… a aplicar sus conocimientos y enseñar a otras personas ¿no? y enseñar a, a, a, como si ellos hubieran acabado la carrera y enseñar a otras personas a ser ingenieros, a hacer lo que fuese ¿no? Bueno, bueno pues hay, hay, un, hay un, una página web sobre textiletar que en realidad describe y que visita muchísimo sobre, sobre la problemática de la, de la región y lo que yo voy a hacer, con vuestro permiso, va a ser poner esto ahí una sugerencia de de nada de simplemente un, un grupo de pensamiento, ¿no? Es cierto que ha sido un poco... Vale, un, todo, un poco... Hombre, un poco sí, bueno, pero bueno, había que... Que es universal, que o sea, no hemos dicho que la base es la alimentación, la educación y la salud. Sí. En Paraguay hay hambre, y lo que no hemos hablado es de la creación de pequeñas agriculturas familiares para poder alimentar como se ha hecho Educación y comida no existe y con hambre No, no bueno. nosotros sí que, claro. nos que que era precisamente esto de que ellos son grandes productores de carne, de vacuno precisamente y que el 95% vaya destinado a algún vecino en McDonald's y estas son estadísticas que están fechas de hoy, ¿eh? Claro, ¿pero por eso fomentar pequeñas economías familiares como se hacía, con pequeñas parcelas de tierra donde puedan comer las familias si y dar de comer a sus hijos La reforma agraria, ¿eh? La reforma, agraria, de reforma, agraria, de reforma agraria, ¿no? ¿no? Eso es luchar contra el hambre En Paraguay no sé, pero en los servicios de América hay un problema de desconocimiento de cómo cultivar la tierra de nuestra sí si, sí, si, sí, claro que sí claro si sí. se, se ha perdido la formación en la, en la agricultura local ¿no? entonces es una forma de dar empleo a mucha gente que no tiene dinero, que no tiene nada y que pueda recoger a sus sí, hijos que si, sí, la soberanía alimentaria que estaban precisamente sí, en la agricultura es una de las cosas básicas Bueno, pues pues nada. gracias a vosotros. Queremos con la con la página web ya Bueno, pues a ver si porque aquí te dice fue bonito el país, eh tengo bien hermano que a Dios fue y tenemos muy de clasper. Gracias. Ya está pasado mi hijo. Ya Ah, bueno, sí, bueno. Oh, Ay, yeah, es que me voy un día. ¿Cómo No, no, no, no. Ya está mal. Ya está mal. No, no.